¿Cómo andas, Daniel? Buen día. La última vez que hablé con vos fue por este mismo tema,、uh -huh. en febrero que nos habían convocado a, a ir a clase s y yo estaba bastante enojado. Y, y ahora estoy también a ese nivel de enojo, este, pero tratando de entender lo inentendible. Porque si en febrero, 8 de febrero que volvimos a las aulas, 8 de marzo que empezaron las clases, no tenía razón de ser la vuelta, a Que los contagios y las muertes eran muchísimo más、eh, altas que un año antes.、Eh, hoy no tiene justificación. Estamos a un promedio de 30.000 contagios por día, 500 muertos por día.、Eh, y bueno, acá en i n d o e s i a en este momento está haciendo dos grados.、Mm. Eh, dos grados, yo tengo que estar. No, no, hoy no fui a dar clases porque yo ya este, me negué a ir a dar clases y se lo dije a la directora y se lo dije a la presentora. y Hoy acabamos de terminar de dar clases hace un ratito con los chicos de, de primero, chicos de 12 años que tenían que estar en, en el barrio de los cachorros con dos grados bajo cero,、oh, perdón, dos grados sobre cero, no, no bajo cero, ¿Sí? dos grados、uh -huh. sin nada de sol, en estos momentos no hay sol y con las puertas abiertas. Es las ventanas abiertas y por ahí se dice el tema de la calefacción. qué sé yo, Bueno, en esa escuela que es muy famosa porque se le cayó este、eh, un sector de i l m a p o s t e r í a hace 2017-2018,、uh -huh. bueno, al repararlo sacaron todo el sistema de estufas, por lo tanto tampoco hay estufas. Este, así que en esas condiciones, estos chicos de 12 años tenían que estar en el aula hoy. bueno.、Eh, No, no fueron, no estuvieron.、Mm. Así que por lo tanto, no, no sabemos qué iba a pasar de a c á adelante. Pero un día este, zafamos con estos, con estos chicos o estos n c de no estar. Pero explíquenme, mi d u r á n barba se atrevió a semejante asesoramiento bestial.、Mm. Este, yo o l escuché al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Y también hablé. De manera personal,、eh, hace un mes con el viceministro de Salud.、Uh -huh. eh, y ellos no están de acuerdo con esto, pero prima el discurso político por sobre el discurso sanitario. Y son médicos.、Eh, no sé qué encuesta está leyendo el gobernador para hacer esto. Los docentes no estamos vacunados. Estás hablando con un docente que no fue vacunado. Pero no soy yo solo, porque、uh -huh. mi caso es el de menos. El problema es que hay muchísimos docentes. Sin vacunar. Si、sí、tengo que reconocer que hubo una lluvia de convocatorias esta semana,、uh -huh. eh, para fin de mes. Muy bien. Yo tengo que decirle al gobernador y al ministro de Salud que una convocatoria no me inmuniza. O sea, yo no es que hoy voy al aula y estoy inmunizado porque me convocó a vacunarme. O sea,、eh, a ver, cosas de sentido común.、Uh -huh. Y yo me voy a vacunar el 26, 25 de junio. Y eso tampoco me inmuniza. Ni una, ni dos, ni tres semanas después. Tengo que recibir la segunda dosis y tres semanas después va a haber una inmunidad para algunas cepas, no para todas.、Uh -huh. Entonces,、eh, y eso no está lejos de ocurrir, va a ocurrir en, no sé, dos meses, tres meses. ¿Por qué se convocó al día más frío del año a ir a clases?、Eh, acá hay un grupo de docentes que estamos、eh, reuniendo dos, docentes por una presencia segura. Este, docentes de, de Pilar, muchos afiliados. Yo estoy afiliado al gremio de Suteba,、uh -huh. que no dijo ni una sola palabra. Es más, te puedo decir que anoche, a las doce menos cuarto,、eh, recibí, en realidad recibí un delegado de Suteba que me lo mandó.、Eh, que hay、eh, un artículo que autoriza a los directores que si hacen menos de diez grados, este, pueden suspender la presencialidad. A las 12. 12 menos cuarto, o sea, ¿qué director puede avisar a los profesores, a los padres y a los alumnos que no vayan a la escuela?、Eh, bueno, la virtualidad me parece que sí,、eh, hay algunos que objetan que no está funcionando la virtualidad. No funciona la virtualidad en algunos casos porque los pibes no tienen celular, no tienen computadora y no tienen wifi. Muy bien, el docente hasta donde puede hace, pero eh, acá eh, la Argentina demostró que. Puede otorgar notebook y se desarmó un plan este, de, de, que se llamaba Conectar Igualdad.、Uh -huh. Después de un año y medio, este gobierno no lo recuperó. Después de un año y medio, el gobierno no entregó ni celulares, ni habló, ni presionó a las grandes empresas para este, dar Wi-Fi gratis ni a los docentes ni a los alumnos. Entonces, el Estado no cumple, Estado Nacional y Provincial no cumple con su tarea y el docente tiene que ir a poner el cuerpo. El día que hace más frío d el año, con la mayor cantidad de contagios y la mayor cantidad de, de muertos. Y, y veo alguna propaganda política, dice: Nosotros tenemos las escuelas abiertas. Bueno, le tengo que informar que nunca cerramos las escuelas,、uh -huh. las clases las estuvimos dando de manera, de manera permanente.、Eh, y otra cuestión. Golan, que el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, este, se bajaba al llano a boxearse con cualquiera que quisiera demostrar que en las aulas no había contagios. Goyan está convencido que en las aulas hay contagios. Esto lo dijo durante todo este tiempo que había que atacar a Rodríguez Larreta,、uh -huh. que ha tomado medidas homicidas desde febrero. Bueno, ¿ahora qué pasó? Resulta que Rodríguez Larreta tiene razón. Chicos, este, seamos claros, la presencialidad en las aulas genera contagios. Los pibes se llevan el virus a sus casas, contagian a sus padres, contagian a sus abuelos, se contagian ellos, porque acá hay otra mentira: los pibes se contagian y no son asintomáticos del 100%. Los pibes se contagian y se enferman.、Eh, así que digo, hay todo, todo, no sé, este, un, un disparate: la presencialidad simulada. Adriana Puigros, que tuvo que renunciar porque tiene, era viceministra de Educación, tuvo que renunciar ella es 17 de sus funcionarios porque tiene un ministro tecnócrata que jamás pisó un aula en el conurbano, renunció. Pero Adriana Puigros, una mujer que los que hemos estudiado, este, hemos leído su, sus libros, que es una formadora de alguna manera directa, directamente, dice que este, esto es una presencialidad simulada, que las burbujas no sirven.、Eh, detalle. Yo doy clases en una escuela en el barrio La Lonja de Pilar,、uh -huh. quinto año. 90 alumnos inscriptos. ¿Cuándo voy a terminar de dar la vuelta con burbujas de 10 o 15 pibes? 90 alumnos. Con lo cual, lo que tengo que decir es que, de Gobernación, del Ministerio de Educación, desde acá la región educativa, no han desdoblado esos cursos. Ahí tiene que haber tres cursos de 30 pibes cada uno.、Claro. 90 alumnos tengo.、Eh, es decir, que si yo en este trimestre o c u a t r i m e s t r e es ahora, le entregué tres trabajos, tengo que corregir 270 trabajos de un solo salón. Este,、eh, es decir, que ahí hay un exceso de laburo, no para mí, para todos los profesores que estamos en ese, en ese, quinto, en, en ese quinto año. Entonces,、eh, digo, es t o es un delirio que están haciendo este, en estas medidas después de un año y medio de venir cuidando a la población todo, porque la. Le dicen que va a perder las elecciones.、Eh, la verdad, digo, esto, estos puntos que te estoy diciendo,、uh -huh. esto es lo que estuvimos hablando ayer con docentes por presencia segura.、Eh, se están sumando docentes que están reclamando este, la virtualidad, reclamando vacuna para todos, las dos dosis, y ahí volveríamos a, la, a las aulas.、Uh -huh. Así que, bueno, es, es esto a nivel general lo que te puedo,、uh -huh. lo que te puedo decir de, de síntesis de lo que, de lo que nosotros. Lo ¿no? que estamos viviendo y lo que está pasando. Nivel... Hay un montón de otros elementos, pero、hmm. perdón, a lo mejor me fui、no, t a a n d o de es... ser más calmo y enfático en lo que. No, manifestamos. Es clarísimo. Fabián, estamos hablando con Fabián Domínguez, profesor de historia en Pilar, en varias escuelas secundarias, además de, de periodista.、Eh, y en este caso,、eh, decía recién esta autoconvocatoria de docentes, otra vez los gremios,、eh, en silencio, después de un año también, digo, porque acá hay responsabilidad del gobierno, por supuesto, que decide. Esta, toma esta medida, la anuncia con una, una celeridad el viernes para que el miércoles siguiente,、eh, coincidiendo además esto con el día más frío, a poco menos de un mes de que comience el receso invernal, volver a las aulas en plena segunda ola. Digo, acá hay, hay una decisión y, y hay una responsabilidad política. Que tiene que ver con el gobernador Kisilov, con su jefe de gabinete Carlos Bianco, que fue quien firmó la resolución, con la ministra, la directora de Educación de la provincia de Buenos Aires, con Agustín Avila, con el mencionado recién a Daniel Goyan, que evidentemente acomodó su discurso en las últimas horas a la decisión oficial del gobierno b o n a e r e n s e Pero también hay complicidad de los gremios que digo, no están reaccionando ante una situación que. Familias,、eh, docentes, comunidad en general,、eh, en, en una enorme porción, ve como、eh, una decisión desacertada. Hay familias incluso que han decidido no enviar, a pesar de que、eh, exista esta posibilidad de, de mandarlos a las burbujas una vez cada tres, cuatro o cinco semanas, han decidido que no lo van a enviar porque, esto, porque justamente en la escuela no están dadas las garantías para que、eh, pasen una estadía breve、eh, sin pasar el frío que está haciendo en estos días. ¿Qué pasa con、eh, los gremios y qué pasa con estas autoconvocatorias?、Eh, ¿Crees que esto puede llegar a torcer esta decisión?、Eh, a ver, eh, eh, las bases empiezan a hacer ruido.、Mm. Eh, yo v i v o participando hace más de un mes con、eh, docentes en contra de la、eh, presencialidad en pandemia de Moreno.、Eh, es un grupo de docentes autoconvocados este, que son de base, que superan al. A los sindicatos, que los sindicatos、eh, tienen un silencio cómplice en esto. Ocurre lo mismo en Tigre, ocurre lo mismo en La Matanza, ocurre lo mismo en Escobar. En ese caso,、eh, hay i n s t r i t o s donde hay un sector del, del gremio de Suteba que, que hoy ha convocado un paro de 48 horas para hoy y para mañana, este, que intenta. Este, s t e n a r estas medidas, n o pero después empieza a haber docentes que se autoconvocan para resistir estas medidas que no tienen,、no、tienen mucho sentido. s s、eh, Esta medida, que, donde estamos hablando de la pandemia, pero los gremios se han callado con,、eh, con la estructura de las escuelas.、Eh, te estoy comentando recién、eh, qué pasa con la calefacción en esa escuela del, del barrio de los cachorros. Digo, ahí no, no vi ningún. Sindicato que se hiciera presente para reclamar que se solucionara eso.、Eh, ahí se había caído la mampostería y el primer día de clase del año pasado llovió muchísimo y yo estrenaba aula. Por suerte tenía una aula nueva, llovía dentro del aula, el aula nueva llovía este, y esto ya no era gestión del anterior intendente, era una nueva gestión y llovía dentro del aula.、Eh, te puedo decir más, este año. Ese aula se usó como para aislar al pibe que se encontrara con este, algunos signos, este, síntomas de COVID. Bueno, ese aula se llovía este año también. Este, bueno, ver, entonces ahí tenemos un caso concreto. Yo trabajo en la escuela técnica 3 de d Elviso. Ahí no hay aulas, hay una u l a gigante donde、eh, trabajamos tres o cuatro cursos. Pero este no es un problema de esta gestión, es un problema de.、Eh, esa escuela se está teniendo diez años. Este, y no se han creado aulas nuevas. Entonces, acá los sindicatos este, ya se a n s t á n distraídos. Ni hablemos de las paritarias, las paritarias vergonzosas, donde la inflación ha superado、eh, el, el sueldo del docente. Yo no sé si en los últimos 20 años, con lo cual t estoy e hablando del siglo XXI, no sé si、eh, hubo en algún momento que los docentes cobraran tan poco y se le exigiera tanto.、Eh, a mí se me colapsó la computadora después de un año y medio de laburar. Eh, virtualmente y la tuve que ir a arreglar. Este, bueno, 15 mil pesos. No me tuve que comprar una computadora nueva porque el técnico, después de una semana de 10 días, me la arregló. 15 mil pesos. Eso salió de mi bolsillo. Este, con lo cual, el mes pasado la pasamos bastante ajustado. Llegamos a fin de mes, este, pero porque se, se restringieron. bueno, Este d el tango que dice este, cuando tengas hierba secándose al sol.、Mm. Bueno, hemos usado la hierba de, del mate después para hacer mate c o c i d o o sea, cosas que eso lo haces en momentos de crisis muy grave. s Pero bueno, había que bancar esto porque el docente banca con su cuerpo y con su bolsillo esta virtualidad.、Mm. Y los sindicatos se hicieron los distraídos con la paritaria. Por lo cual, estamos en un momento de. La pandemia m u e s t r a lo peor y lo mejor de cada uno. Yo.、Mm. Hay docentes, te das cuenta, los que se esfuerzan y, y quieren dar clases y están dando clases con los alumnos. Un beso a los alumnos que, con ganas de, de, de querer aprender, este, tengo. Digo, hemos hecho, yo creo que he enseñado más en séptimo año de la Escuela Técnica en la especialidad de turismo este año a través de lo virtual que en otros años. El año pasado, ni hablar, pero hay un grupo de chicos que exigen tanto, este, y bueno, este, los pibes quieren aprender, hay docentes que quieren enseñar, entonces se ve lo mejor, también se ve lo peor. Este, la pandemia mostró eso.、Eh, ¿Cómo volveremos después de esto? Al principio, ¿te acordás? Y decíamos, vamos a volver mejor,、sí. vamos a volver iguales.、Bueno, el、eh, que sepa destilar este año y medio, estos dos años de encierro,、eh, y lo destila bien, va a tener experiencia. Si no, va a ser dos años que pasaron. Como p o d í a haber pasado dos años cualquiera.、Eh, volveremos mejores, peores, volveremos iguales y algunos con experiencia que sabrán aplicarla a lo, a lo cotidiano. ¿no? Fabián, quedamos atentos aquí a ver cómo avanza el grupo de docentes autoconvocados por, la, por el retorno seguro a las escuelas en Pilar y bueno, disposición para seguir conversando y trayendo la realidad en primera persona que está pasando en las escuelas de nuestra región. Te agradecemos estos minutos y te mandamos un abrazo enorme. Bueno, gracias. Y bueno, esto es cuidar, ¿no? Hay un montón de medidas que hay que llevarlas adelante para cuidarnos、eh, y no se aplican.、Eh, una pavada, el tema del barbijo.、Mm. Otra pavada, el tema del llevar el alcohol y el gel en el bolsillo.、Eh, pasó un año y medio, nos relajamos. ¿Por qué nos relajamos? Sigue estando el virus en la calle, no el virus, los virus porque hay varias cepas.、Mm. Cuidémosnos,、mm. cuídense mucho ustedes que. nos hacen falta cotidianamente para informarnos, para estar ahí en la calle como siempre están. Un abrazo grande.